compañeros las danzas que vamos a presentar son danza, tele y e. cafetero colombiano ya que la cancha tiene tres centros y estas de la de la loco de la capa loco que hubo casi la tragedia y esperamos que ustedes entiendan que pronto un poco que, que hagamos de la presentación para decir estas palabras eh, que, que, que, que, que, que, Eh, pues, que, pero, pues, la presentaron presentado por el PODI, escribir y un centen, pero creemos que también compartan con nosotros. La... I'm <laughs>